Muy bien, pese el tiempo, bastante bien. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara. Exactamente. ¿Qué tenemos para hablar allí, a ver? Bueno, en esta semana salieron los datos de exportaciones uruguayas julio del 2021. Eh, Uruguay 21 informa sobre estos números, un número importante de crecimiento económico de las exportaciones del mes de julio y de lo que va del año 2021. Pero nosotros, como siempre, hacemos un trabajo extra al que hace Uruguay 21 en lugar de estar comparando porcentajes de crecimiento o calculando porcentajes de crecimiento con respecto al año pasado, un año atípico, año 2020 siempre lo que estamos haciendo es dando un pasito más y ver a ver qué tanto mejor o no estamos con respecto al año 2019, fue un año normal a propósito los números del año 2020 2021 contra el 2020 son los que han ocupado las primeras planas de algunos periódicos, algunos medios, con un crecimiento muy fuerte, 40%, 30%, dependiendo de los rubros, eh, que son bastante impactantes. Ahora, cuando vamos con respecto al 2019, eliminamos el sesgo de un muy mal año que fue el 2020... Los números son buenos también, pero son un poquito más interesante en el detalle. A ver, por ejemplo, efectivamente, julio fue un muy buen año para las exportaciones. Julio 21, ¿verdad? Un muy buen año para las exportaciones uruguayos. Superamos los mil millones de dólares, mil sesenta y ocho millones. Si lo comparamos contra julio del 2019, es un 30% más, un 30,7. Fueron 817 millones julio del 2019, lo cual nos está diciendo que el rubro de las exportaciones que está creciendo, es uno de los sectores eh, de la economía, del lado de la demanda, las exportaciones, que más está creciendo efectivamente. Y cuando vemos el acumulado enero-julio 21 contra enero-julio del 19, también tenemos un crecimiento que no es menor, no es que aparecen los, este, eh, que ha aparecido en las primeras planas, pero es interesante, 14,89% el crecimiento económico ha acumulado, 6 mil 129 millones enero-julio 21 contra 5 mil 335 millones enero-julio del 19. Quiere decir que el sector exportador efectivamente se ha reactivado no solo ha vuelto a valores del 19, sino que está mejor todavía que en el año 2019. Bueno, veamos qué es lo que está eh, mejor con respecto al 2019. Veamos los distintos rubros, los principales rubros exportadores uruguayos. Bueno, ahí las cosas ya son distintas. Por ejemplo, la soja prácticamente no ha variado entre el 21 y el 19, un poco más de un 10%, pasó de 140, de 154, perdón, cayó de 154 millones a 140, aun cuando el precio subió eh, fuertemente, la tonelada está en más de 500 dólares el, la tonelada de soja, eh, eh, bastante más de lo que estaba hace un par de años, quiere decir que la soja no está explicando esta diferencia. Vamos a otro rubro tradicional nuestro de los últimos años de exportaciones, pasta de celulosa prácticamente el mismo valor que tenía en el año de 2019 fue el que se exportó en julio del 2021 de 142 millones en aquel momento en mes de julio del 21 estuvo en 141 millones y tampoco se explica el crecimiento fuerte que tuvo eh, este último mes eh, de julio del 2021 entonces si vamos a el, el distinto los distintos rubros vemos que el que sí es ...aumentó fuertemente, ha sido carne bovina y derivado. O sea, la carne bovina y derivado prácticamente se duplicó de los 125 millones a 231... ...impulsado fuertemente por el volumen, un 54% con respecto al año pasado... ...y un buen aumento de los precios también, 17%. El 56% de la carne bovina se exportó a China el 15% a Estados Unidos, entre los dos se llevan prácticamente las dos terceras partes de eh, las exportaciones de carne. Quiere decir que el dato positivo de las exportaciones tiene casi que nombre y apellido y se llama carne bovina y derivada. Hay otros números que también crecieron, pero este fue el que marcó la diferencia. Y si vemos con los destinos, esto acompaña. China sigue siendo el principal destino exportador, en segundo lugar Brasil, luego Estados Unidos, eh, perdón, la Unión Europea, Y finalmente Estados Unidos. ¿Y por qué digo que esto es, in, es importante? Y bueno, porque si vemos que ha sido el sector eh, cárnico el que está apuntalando este aumento de las exportaciones y el principal destino es China, se nos clarifica un poco qué es lo que va a ocurrir a futuro. Dependiendo de cómo evolucione la economía china, evolucionarán las exportaciones de carne. Evidentemente, en ese sentido, las noticias son buenas. China ha sido uno de los pocos países no han, este que han ya se encuentran en una situación económica similar a la que teníamos o la que tenían ellos antes del inicio de la pandemia. China, Estados Unidos y algunos países adicional, pero no muchos, eh, han este ya evidencian tasas de crecimiento económico y niveles del producto interno bruto similares a los que existían ...en enero del de año pasado, cuando ellos iniciaron en este proceso. Esto quiere decir entonces que desde el punto de vista de las exportaciones de bienes, las noticias eh, son buenas. El otro dato que también sale de aquí es que los precios de los bienes que exportamos, concretamente soja y pasta de celulosa... ...están volviendo o han superado valores históricos, y esa es otra buena noticia para los exportadores... Sin embargo, lo que tenemos en la contracara es la siguiente. Si entonces estamos en datos de exportaciones mejores que los del 2019 y nuestro Producto Interno Bruto no ha llegado todavía a los niveles del 2019, quiere decir que hay algún otro sector que no está creciendo o que no ha logrado tasas de crecimiento como la de las exportaciones de bienes. Y ahí tenemos básicamente el consumo interno, que es el que es más rezagado del lado de la demanda ha quedado, y es el que nos comprende a todos los mortales, o a la mayoría de los mortales de nuestro país, ya que las inversiones están creciendo de la mano de UPM, las exportaciones hemos visto que crecen de la mano de los bienes, básicamente de la carne y derivados, quiere decir que el contrapeso a la baja viene del lado del consumo interno, que es el que comprende a la mayoría de los habitantes de nuestro país, y este ese dato no es menor, porque el sector exportador si bien está apuntalando al Producto Interno Bruto eh, como que estamos creciendo con dos marchas verdad hay sectores que crecen rápidamente y vuelven a niveles hace dos años y hay otros que aún no solo no hemos llegado a niveles del año 2019, sino que nos está costando muchísimo despegar así que bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos las próximas semanas y los próximos meses con respecto a esta variable, daría la impresión que de China no vamos a tener malas noticias No me queda muy claro de la región Brasil-Argentina, siguen siendo eh, problemas para nuestros este destinos de exportación. Felizmente Argentina no se exporta muchos bienes, sí se exportan servicios y ahí ahí nos comprenden las generales de la ley, ¿verdad? Más que nada esta región. Un poco esa es eh, ayornar y analizar un poco lo que ha pasado con las exportaciones del último mes, Jorge. Mauro, eh, sobre la reactivación y los números de lo que tiene que ver con la economía interna, teniendo en cuenta que estamos en agosto, que todavía la pandemia está ahí, está instalada, no podemos decir de que, de que está controlada o, o dominada todavía. ¿Podemos pensar que el resto de lo que queda del, del 2021 va a ser eso? ¿Va a ser un reacomodo y una forma de, de ir buscando la economía del país e irse reactivando lentamente? pero que el fruto real de lo que se pueda conseguir puede aparecer en el año 2022? Sí, mira, se habla de que eh, el CIMBE, por ejemplo, Centro de Investigaciones Económicas, eh, ha hecho un análisis bastante interesante, bastante profundo, prevé que recién para el segundo trimestre del próximo año, dentro de un uh -huh. año concretamente, sí. vamos a llegar a los niveles de producción que teníamos previo a la pandemia, la vuelta, entre comillas, a la normalidad. Sin embargo y reafirmando un poco lo que estamos diciendo, va a haber algunos que van a estar hasta mejor que en el 2019, el sector exportador, sector cárnico, el sector de las commodities, de agropecuarias. Eh, eh, mientras que hay otros, de restaurantes, hoteles, todo lo vinculado al comercio y al turismo, no van a llegar todavía a esa altura, o sea, al nivel del 2019, para mitad del próximo año. O sea, vamos a tener, digamos que, dos tiempos, tasas de crecimiento diferentes, una más acelerada que la otra, todas van a ir a, a positivo, o sea, vamos a crecer, pero no con la misma velocidad. Eso es lo que aparentemente se está viendo en otros países del mundo y también va a pasar en nuestro país. Lo, lo que tiene que ver con los números del año que viene va a tener mucha incidencia directa lo que pueda pasar con la próxima temporada, que... Por allí hay vaticinios de todo tipo, ¿no? Y da la impresión que esto va rumbo a que se vayan flexibilizando la posibilidad de los ingresos de extranjeros y, y podemos este sorprendernos de repente con, con una temporada hasta mejor de lo que uno puede imaginar o de lo que necesitamos, ¿verdad? Y esos números ya van a empezar a engrosar eh, las cifras del año 2022. Sí, tú sabes, Jorge, que vamos a tener dos efectos. Uno favorable, que es el que tú estás diciendo, y Se va obviamente la temporada va a ser mejor que la pasada, porque difícilmente veamos otra tan mala como la pasada, aun cuando no sea buena va a ser mejor, y efectivamente eso va a influir positivamente. Pero hay otro dato que no es menor. Buena parte de la recaudación impositiva que ha crecido en los últimos meses está vinculado con dos grandes rubros. En el primer lugar la venta de inmuebles, y en el segundo lugar la venta de autos cero kilómetros. ¿Cómo es esto? Bueno, es que hay sectores de la población que no han gastado lo que gastan habitualmente en el turismo a nivel internacional, porque están la frontera cerrada porque no es bueno para el turismo actualmente, y han derivado sus gastos a bienes de eh, durables, o sea, vehículos de cero kilómetro e inmuebles. La pregunta que nos hacemos es cuando se abran las fronteras si no se va a reactivar este turismo que adquiere Uruguay del resto del mundo. O sea, vamos a tener esos dos efectos. Por un lado, van a volver los turistas que... En, eh, no han podido venir el año pasado. Por otro lado, los uruguayos van a poder eh, adquirir uh -huh. turismo del resto del mundo. Uh -huh. eh, eh, y ahí, vamos a, probablemente el primero sea superior que el segundo, pero también hay que considerar este segundo efecto. Bien, Mauro, te, te quiero proponer dos temas para la semana que viene, por razones de tiempo, básicamente, y para darte también la posibilidad de que por allí puedas repasar algunos algunos elementos. Un oyente ¿Sí? pide si les puedes dar tu opinión sobre E-Toro, es una es una aplicación que de alguna forma asesora sobre inversiones hasta donde he podido he podido ver y sí. por el otro lado escuché hoy de mañana que eh, con apro le está mejorando su exportación de productos a china pero que corre el riesgo que en los próximos meses nueva zelanda logre eh, lo que tiene que ver con aranceles aranceles uh -huh. cero por parte de China lo que le transformaría ese acuerdo entre China y Nueva Zelanda en una este en una competencia muy directa para los productos eh, uruguayos. ¿Podemos hablar Perfecto. de eso dos temas la semana que viene? Perfecto, Jorge, ¿cómo no? Bárbaro, te agradezco mucho. Bueno, buena semana para todos. Lo mismo para ti, chao Mauro. Chao. Frecuencia abierta.